De Racing. El programa de la filial Marvel, Banda Racing. Radio Residencia. Hacemos lo que queremos, hacemos radio. Excelado la Placa, provincia de Buenos Aires. América Latina, América Latina. Transmite Radio Residencia. En el 92.5 del día. Radio Residencias presenta. Toda la información de la Academia Mar del Plata la tenés con Dosis Racingista el programa de la filial Mar del Plata Racing. ¡ACADE! ¡No puedo parar! Acabé, cada vez te quiero más. Acabé, yo... Dosis Racinguista, el programa que levanta los trapos a la gloriosa Academia. Residencias, tercera década. Buenas noches a todos, un buen comienzo del programa Dosis Racinistas. Se les parecerá raro que esté hablando yo. Estamos esperando a Armando, que todavía no llegó. Armando, ¿dónde estás? Bueno, primero que nada. Buenas noches a mis compañeros de la mesa Fernando, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, Bueno, triste por el resultado Evidentemente eh, tuvimos mala suerte En realidad, creo que Qué feo decirlo Porque bueno, eh, para nosotros Mergo es, es un grande, pero bueno Creo que, que ya se le terminó Se le terminó su ciclo Calculo yo que Va a dirigir hasta, hasta Final del campeonato, pero creo que Que con sus declaraciones contradictorias y que no le encuentra la vuelta al equipo porque más allá de, de, de la mala suerte del penal creo que Racing no estuvo a la altura de, de un clásico histórico eh, como Racing Rive de, de, de jugarlo como se lo jugó, ¿no? Sí. Y a mi izquierda el nuevo compañero de la mesa del nuevo integrante de dosis Sergio Olímpico Buenas noches Buenas noches Contanos Fue un partido muy raro Tuvo momentos que parecía que estábamos al mismo nivel que Río Y también tuvo momentos que parecía que Río era un equipo de, de Europa al lado nuestro Es verdad Y la verdad que las declaraciones de Merlo fueron realmente contradictorias sí. Vamos a escuchar las declaraciones de Merlo También en el programa de hoy vamos a tener las palabras de, de Lalín Y vamos a tener también a Hugo Lamadrid Va a estar hablando con nosotros Qué personaje Lalín Sí, terrible Bueno, déjame decirte que Hablando del partido, creo que Racing volvió a dejar en claro su pobreza, eh, lo cual lo lleva a ser el peor pan, eh, par, eh, equipo de la temporada, y ese motivo por el que perdió 20 partidos sobre 36 posibles. Dejando de lado los jugadores que ya sabemos todos que juegan sin alma, sin personalidad, creo que Merlo hoy en día perdió todo equilibrio, desde lo táctico, arma planteos insólitos, defensivos por demás, el equipo juega a defender pero defiende mal eh, y ofensivamente no demuestra atacar, se queda atrás. Creo que el presidente de Racing es pésimo y que es el peor equipo de la temporada con 32 puntos y se ubica en la posición 17 del actual, de actual campeonato. Creo que arrinconado por los resultados, Merlo está cada vez más lejos de seguir en este torneo. Sí es verdad. Es verdad y es una lástima por, por, porque bueno, Merlo para para todo Racingista es es es un start. Sí, estatua es la estatua de, de todo Racingista. Pero bueno, evidentemente que, que Racing debe seguir y creo que que el primero que va a dar un paso al costado va a ser, va a ser Merlo porque de hecho no le ha encontrado la vuelta. Creo que que más allá de los resultados eh, el carácter que tiene hoy el equipo es es lamentable. Y más allá de la mala suerte de, de, de que aparte justamente Saja eh, era penal, ¿no? me parece que, que es la misma. Tenemos las declaraciones de Merlo, ahí las va a buscar. Yo creo que si hay que hablar de culpables por la derrota de ayer, todos son culpables. Partiendo de los dirigentes, de los jugadores, Merlo, no hay que atacar solo a Merlo. Eh, ¿Los tenemos? Bueno, a ver, vamos a escucharlos. me equivoqué en no decirlo a que hubo un montón de problemas extrafugorísticos que, tu, que tuvimos nosotros eso fue lo que yo me equivoqué hubo muchos problemas extrafugorísticos que los, los que el día a día lo saben que tuvimos esperado que en una práctica se nos rompió por y rondería y bueno, a que el culpable soy yo y expresó mal en después con un hombre yo no soy presidente pero bueno, yo le quería decir a usted con muchos problemas porque algunos lo saben otros no nadie no habló de su problema Bueno, lo que estábamos escuchando fueron las declaraciones de Merlo tras la caída de Racing por tres a dos. Merlo volvió a brindar una polémica conferencia y se retractó en relación a las palabras que había a, dicho hace una semana atrás. Dijo que el culpable soy yo, que me expresé mal, que el presidente tenía razón. Y en relación al duelo, también había considerado, dijo, que Racing hizo un partido fenomenal. A mí me gustaría que mmm, me digamos mostaza qué jugar fenomenal. Yo no sé qué diría Mostaza, pero cada uno de nosotros que estamos acá vamos a dejar de transpirar un poco. <risa> Buenas noches, Armando, se hace, gracias. Buenas noches a todos y sí, llegamos atrás un poquito de colectivo, 80 kilómetros, 10 minutos, llegar justo es, es un problema, así que les pido disculpas a usted y a los, a los oyentes, y sí, si sí, los está escuchando... Las palabras de, de Merlo post partido reflejan una situación en la cual eh, Racing vive sumergido en lo que en lo que es la confusión. Por supuesto, es una máquina de perder. Ya van 20 derrotas en 36 partidos. No sé si chicos les pido disculpas si ya repitieron algunos de estos datos que estoy diciendo. 20 partidos en eh, en la temporada sobre 36. Racing rompe récords es la máquina de perder. Hay que hacernos cargo. Eh, podemos caerle a Diego Aval, que fue eh, quien dirigió eh, el partido en el cual eh, Racing cayó tres a dos frente a River en el Monumental. Podemos caerle. Ahora eh, creo que llega el momento de hacernos cargos nosotros todos, que no es el máximo responsable eh, de, de lo que fue y casi empate de Racing que casi se fuera nada para la academia. Y, y creo que ha llegado la hora de hacer una profunda eh, una profunda autocrítica. Dirigentes, cuerpo técnico, por supuesto, no queda acento, mostaza, que se ha equivocado todo, desgraciadamente, todo lo que se podía equivocar, y sobre todo los principales culpables que son los jugadores. Sí, no, yo estaba arrancando diciendo que, que los culpables de la derrota de ayer... Son todos, tanto dirigentes como jugadores, como Merlo, a todos le queda grande Racing. Es dirigido por directivos incapaces. Dentro de la cancha tiene malos jugadores, que, como decía hoy, sin alma, sin personalidad, cero jerarquía. Y Merlo, eh, al único que se le debe estar eternamente agradecido, pero que ya perdió el rumbo y el equilibrio. De lo que es el partido. En cierto punto, empatarlo no sirve de nada, recién como vos decías, Fernando. y yo no puedo creer que Mostaza diga que jugamos un partido fenomenal o pasaron muchas cosas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con eh, un ex dirigente de la Academia, un tanto polémico por supuesto. Eh, creo que todos lo recordamos. Tiene pocas presentaciones, o sea, no podemos agregar demasiado más. Estamos hablando con eh, Daniel Lalín. Sí. Eh, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo el presente institucional y deportivo de la Academia? Sí, está, está difícil. Ah, muy difícil... y parece que nadie toma las medidas adecuadas, ¿no? O sea, se nos están escapando la posibilidad de conseguir técnico eh, sin resolver el problema de merlo, que evidentemente no puede ser el técnico de Racing. Una campaña realmente desastrosa. Este, bueno, ustedes tienen las estadísticas, así que no hace falta que se las diga sí, yo. Sí. Eh, hemos perdido una cantidad de partidos terribles entre los dos campeonatos, Eh, de este campeonato toda la culpa sí sí entra entro a hablar de los jugadores no no entro a hablar de los jugadores pero el técnico ha sido un fracaso y y el año pasado apenas apenas nos sirvió para para zafar dos o tres dos o tres victorias que zafamos a Vélez le ganamos de casualidad Argentino le ganamos de casualidad si no sería una campaña pero terrible no no podría quedarse totalmente dividida eh, el señor Torres está de acuerdo con Merlo, todo el resto está en desacuerdo, bueno y no toman la decisión, yo creo que eh que Merlo también tendría que, que pensar un poco no es decir cuando Basile estuvo en Washington y le fue en malda automáticamente dijo me voy, sí. no esperó a ganarse el pesito, llegar a fin de mes o el contrato etcétera porque Racing es más importante que eso. Claro. Y evidentemente Víctor tampoco toma el toro por las astas y, y lo decide, ¿no? Yo creo que hay muy pocos técnicos hoy que pueden agarrar y cambiar la historia y se nos van a escapar, se nos van a escapar porque también hay equipos sin técnico. Seguro. Newell's, por ejemplo. Claro. Este y bueno, creo que estamos teniendo una gran oportunidad de poderlo traer a Gareca. este y hacer un trabajo serio y bueno. Seguro. Este, estoy, eh, real, realmente este, la situación es muy preocupante. Casi no juega nada. Hay los jugadores están desencantados. No sé cuánta culpa podrán echarse los jugadores, pero bueno, ellos mismos si vos si vos este eh, pagaran de una serie, o sea, que le lo pones a Corbalán, ¿viste? Realmente es le bajarse. la autoestima al equipo por supuesto ¿entendés? o sea no, no se puede hacer ese tipo de cosas sí yo creo que a Marlos se le critica mucho el, el, el tema de los cambios lo, lo táctico y lo funcional del yo, equipo este, escúchame lo pone de 4 a Zalengis ¿no? sí este juega un partido más o menos bien un partido más o menos y después cambia lo pone a Zalengis de central y lo pone al chico de Telegram a de 4 que en su vida tocó ese puesto sí y fue un desastre y, sacó sí, sí, y él el equipo y no tiene la culpa sí, si lo puede decir con si eso un delantero de central viste va a ser muy difícil que seguro hay muy pocos claro entenderlo sí, sí, sí. sí. yo sí. creo que realmente sí. eh, que, no le da que con bola seguro. Eh, ah. eh, que, sí sí y, y, y, y tendría que dar un paso al costado y tendría que ser eh, su grandeza tendría que que obligarlo obligarlo, y él sabe que es importante para la gente de Racing porque no hay un campeonato después de tantos años, sí, su grande no que obligarlo a decir bueno muchachos hasta acá llegué, lamentablemente no puedo cambiar esto, dejo a los directivos libres para que puedan armar un equipo con otro técnico, etcétera, etcétera, no, dice no, me quedan ganas para luchar, para luchar, para hacer qué sí, sí. cuántos partidos llevamos ya con Merlo, sí, sí. y casi un bueno, campeonato ¿qué medio? El tenemos, medio sí. un promedio tenemos sí sí espantoso ahora bien con respecto a, a los comentarios que que, que o, o sí en realidad un comentario que que digamos corrió por, por por las redes sociales que, que a partir de junio vos te ibas a acercar o, o ibas a acercar a algunos jugadores eh, qué hay de realidad que, que tenés muy buena amistad sí, mira, no yo no hablé no hablé no no hablé con con ningún directivo ningún directivo me no llamó ni para nada Claro. Te doy un ejemplo. Sí, sí. Eh, sí, sí. O bueno, Martino se va, se va del Barcelona. A ver, vamos por Martino. Si fuimos capaces de pagarle 900 mil dólares por año a Sanz, Bien, podemos pagar dos millones de dólares por, por Martino, ¿me entiendes? Daniel, te, te sí. quiero consultar dos cosas. En principio, por supuesto que para los oídos suena. Eh, Más que, que hermoso escuchar que podemos llegar a ir a buscar a Gareca o podemos llegar a ir a buscar a Martino, me parece que en ese sentido eh, la amplia mayoría de los hinchas de Racing vamos a estar de acuerdo. Ahora, más allá del dinero, la cuestión económica, eh, o la cuestión deportiva, mejor dicho, ¿quién, sinceramente, no me parece que, definido que, que podría...? Deportivo. Si no definís lo deportivo, estás en un problema, ¿te cuenta claro. si, si vos... Claro. No, De yo a Vivas, de Vivas a Caruso Lombardi. De Caruso Lombardi a... No me acuerdo cómo era el chico este que, que anduvo bastante bien. Sube el día, sí, sube el día. Eh, no, no, no, sube el día, no, no, anterior, anterior. Pero bueno, este el Cholo Simeone, el Cholo Simeone... El coco vacile, sube el día, tenerlo, Y no tenés idea, Lothar Matheus... Sí. Tienes idea de qué quiere jugar, pero, primero hay que definir la idea. A lo que iba apuntada mi pregunta particularmente, en un, en un momento donde Racing vuelve otra vez a ser eh, un fierro caliente con jugadores que han demostrado más bien poco en Racing. ¿Te parece que eh, un Gareca o un Martino aceptaría, al margen de la cuestión económica? Ya, Uy, yo recuerdo el eh, caso eh, de Marcarián. Sí, no te puedo asegurar, pero sí, sí te puedo. te diría que Gareca si vos le un plan de trabajo serio de dos o tres años aceptaría el, el problema es que vamos a terminar haciendo remiendo como ahora viste, no tenemos un peligro de descenso porque en febrero empieza un campeonato de este campeonato de 30 equipos que no sé lo que va a ser sí. va a ser un verdadero lío sí. este, vas a ver que los directivos de Racing van a ser un equipo de mierda sí. con todo respeto por los oyentes que me disculpen sí. Un equipo desastroso. Resultó que el presidente iba a Italia para cerrar a Licha López, para cerrar a Milito, ¿ves? Y terminó vendiendo a Depoles, lo único que hizo. Sí. O sea que al mejor jugador que teníamos lo vendió. Y así, ¿viste? No se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora vamos a traer a. ¿A quién? Sí. Sí, sí. Se habla del chico este de Tigre, eh, eh, García. O sea, ¿eh? Se habla de, de Pérez García, el chico este de Tigre. Sí, está bien pero viste son son parches son parches sí este, son parches son son parches y, me, me y te pega tu, futuro, la tu realidad, futuro tu futuro político o lo, lo ves cercano rato. cómo tu futuro político en Racing mira no sé lo que va a pasar de acá a diciembre lo que va a pasar de diciembre nosotros en principio este nuestra agrupación apo apoya a Miguel Jiménez sí este, creo que que era una buena posibilidad este, es una muy buena persona como también te digo que Víctor Blanco, que es amigo mío y lo conozco hace muchísimos años es muy buena persona también pero con eso solo no hacemos nada claro tiene que ser buena persona tiene que tener fondos y tiene que saber de fútbol claro sí. es, es independientemente de los demás problemas económicos que haya que hacer este, y el, No sé si ustedes leyeron el diario Perfil de ese fin de semana donde nos escrachan con el predio de sí. que es una vergüenza. Una vergüenza que a Racing le pongan un predio abandonado que no se dio gobierno y no hicimos nada. Sí, ¿no? No, no hicimos nada. Este, o sea, bueno, esto demuestra un poco que la dirigencia es terrible. Molina, el señor Molina, que venía del hinchado, que era el que que me hizo la demanda, me mandó a mí. La administración fue etcétera. Tuvo cuatro campeonatos que perdió diez partidos. Cuatro campeonatos que perdió diez partidos. Claro. Si ustedes se acuerdan de mi paso por si yo perdí un partido y empujaban todo. Sí. Sí, sí, ¿Eh? sí. Dan Daniel, con sí. equipo con un equipo que te daba gusto verlo. Ahora perdemos de a diez partidos y lo perdemos con Russo, lo perdemos con Merlo, lo perdemos con Subeldía, lo perdemos con cualquiera. Sí. Daniel, te, te, te quiero preguntar, se juega, bueno, cuando se habla, diferentes medios hablan con Blanco y acerca de tu relación, que ha sido utilizada también como manera de scratch, por así decirlo, y de alguna manera. Eh, en ese juego del gato y el ratón, preguntarte en principio, bueno, vos ya aclaraste que sos amigo de él, preguntarte si lo ves regularmente, no charlan... Hablé él, no hablé con él de fútbol, bueno. no hablé con él de Racing, de que eres presidente, ¿no? Bien. Antes sí. Antes de que fuera presidente, cuando era vicepresidente segundo, varias veces hablamos. Desde que es presidente no hablé nunca con él. ¿Tenés, si, si te llaman de repente para colaborar económicamente o como una cabeza más pensante en el, en el futuro futbolístico? Si, si, si, si vamos a hablar de, de, de hacer un planteo serio de fútbol, no tengo ningún problema, pero vamos a hacer un planteo serio de fútbol. ¿A qué queremos jugar? qué queremos hacer, con los, por ejemplo, yo a Paul no lo hubiera vendido, lo aguanto un poco más, ¿entendés? O sea, eh, armar un equipo equilibrado, en, eh, pero que juegue a algo, tener una idea de a qué jugar. Eh. ¿Crees, ¿Crees que...? que... No, no puede ser que cambiemos de, de un técnico a otro totalmente opuesto. Yo a mí sobre el día no me gustaba, te soy sincero, no me gustaba para nada, creo además que se fue haciendo una décima pretemporada y dejó al equipo eh, medio hecho mierda, este, pero no puedes pasar de subir el día a Merlo, ¿me entendés? Claro, ¿crees que el, el día de hoy...? tenía tener una idea, ¿tienes? Sí. tienes que tener una idea, ¿eh? sí. pero... dices, bueno, vamos a seguir esta línea, vamos a seguir esta línea y vamos a ir siempre por acá, no vaya bien o no vaya mal, pero vamos a ir siempre por acá. Eh, eh, por mi parte quiero. Esa, esa es mi idea de, de cómo de cómo hacerlo, ¿no? Seguro. A ver vélez, como lo hace vélez. Por ejemplo, eh. Yo por, por mi parte quiero hacerte la, la última pregunta, Daniel, eh, y le paso a los chicos así vamos eh, ya cerrando. Eh, ¿Crees que al día de hoy, después todo lo que ha pasado, todo el agua bajo el puente, eh, sos mala palabra en racing? Y sí, para una parte importante sí. Buenas noches, sí, sí. Daniel. Yo te quiero hacer una pregunta. Retomando un poco el pasado de nuestro club, ¿seguís convencido de que el periodo de quiebra era la mejor decisión para Racing? Sí, sí, absolutamente, sí, sí. sí. Y, la, y la prueba está al canto, o sea, eh, bajamos 20 millones de dólares de la deuda, cuatro años el club no le pagó a nadie, el club nunca cerró, este... Terminó el proceso con con un club prácticamente sin deuda, con cuatro millones de dólares en la caja. El problema es que después vino Molina, Coborno, Podestá, etcétera. Y acá sí. estamos de vuelta con un problema no no tan grande como el que tuve yo, vamos a ser sinceros. Este es un problema mucho más manejable. Sí sí. Bien. Y no tenemos tres millones de pesos de déficit por mes. Y a partir de que tomar. Es de... importante. A partir de esta decisión que vos tomaste, ¿cómo es la relación hoy en día con los hinchas de Racing cuando vas por la calle, cuando te los encontrás? No, ahora es mucho mejor que antes. Cuando recién, cuando recién salí de la cana, no te imaginas lo que era andar solo por la calle, era pelearme cada rato. Hoy no. Y hoy al contrario, hoy se paran a charlar y a vos que te parece, etcétera. Porque si hay algo que todo el mundo me reconoce, los que me quieren y los que no me quieren, es que hace 30 años que, bueno, es un equipo como la gente, como el que armé yo. Sí, sí. ¿Esta es la realidad. Este, sí, sí. Ahora, hay gente que estuvo de acuerdo con la decisión de la Queda, pocas, y hay gente que no la entendió. Yo creo que era lo único que podíamos hacer. Seguro. Yo creo que más allá de, del cuestionamiento, que, que la gente puede estar de acuerdo o no, eh, la filial Mar del Plata recuerda eh, la presencia tuya, en la primera elección ¿sabes qué? de la eh dentro del, del, del proyecto de, de lo que va a ser la agrupación que Racing tomé algo que me dijo un señor mayor eh, cuando fui a Mar del Plata claro. que es que quede claro y si nunca sabemos lo que pasa con los jugadores dije vos tenés razón vamos a poner en internet en el sitio de Racing cómo compramos los jugadores cuánto se paga cuánta comisión se tuvo que pagar de quién, de cuánto es de racing cuánto no porque vos viste nunca estás enterado de nada, seguro, ahora sí. dicen que lo venimos después en cinco palos, otros dicen que lo vendimos en seis palo y pico y que hay un palo y pico que quedó por ahí, no sé, o sea todo clarito en internet, bien claro por ejemplo no tenemos suficiente plata para tener los jugadores, habrá Jiménez pondrá plata, Blanco pondrá plata, ¿Y yo pondré plata, nos falta plata, bueno que quede muy clarito en internet quién la puso Claro. es decir qué opción tiene Racing sobre el jugador porque también tampoco otra cosa que tener muy claro ningún jugador puede jugar en Racing no siendo de Racing no si claro. Racing no tiene una opción por el cien por claro e ejemplo te digo Teo Gutiérrez, Racing compró el veinte bueno tiene que tener la opción por el ochenta aunque lo que tienen aunque el no 80% como... ganen plata claro ganen, aunque ganen plata ¿me entendés? Aunque hayan supone que lo hayan pagado un par y a vos se lo venden a dos No importa, Racing tiene que tener una opción, porque si el jugador explota... Claro. Que tenga pues, la opción de la venta. Tenga, que tiene la opción de comprarlo, ¿viste? Claro. Y quedárselo, tenerlo un rato más o venderlo. Sí, sí. Eso, pero eso tiene que quedar claro en Internet. Está Muy clarito, bien. que cualquiera pueda saber cómo son todas las operaciones. Entonces va a saber cómo se, todo esto se, se aclara y sin problema Y esa idea tomé un señor mayor, lamentablemente no registré nunca el nombre, en el año 2008, cuando fui a Madrid claro. acá. No recuerdo. Bueno, yo yo quería aclarar que más allá de, del cuestionamiento, de que puedan estar de acuerdo o no, yo creo que eso es una persona que siempre pusiste la cara. En esa en esa en esa reunión hubo más de, de 300 personas y vos le pusiste el pecho, por lo cual a mí me mmm, lo tomé como un punto eso importante. Eso siempre, eso siempre. Por pues además yo se lo discuto. Bueno, sé la cantidad de mails que me llegan diciéndome explicarme tal cosa, de la quiebra explícame tal otra. ¿Qué harías vos hoy? ¿Qué harías mañana? Y yo, yo les contesto a todos, a todos. Seguro. Me estoy y yo les contesto a todos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por vos. No, por llamar. Muy amable. Un abrazo, chao. Gracias. Así pasaba el expresidente de Racing, Daniel Lalín. Eh, son apenas dos minutos pasadas de... Eh, de las ocho y media eh, es tiempo de hacer una pequeña tanda y volver con más dosis racinguista. presidencias 96.5 espacio publicitario Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde por si las moscas. Sanitrol. 491-3333. A partir de ahora Antena Italiana tiene una hora más. Más noticias, más cultura, más actualidad, más música, más invitados. Más Italia y más Mar del Plata. Antena Italiana, todos los sábados de 8 a 10 por Radio Residencias. Luz de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan de Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero, 1844. Teléfono 495-5487. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos. Proyecto Educativo Integral. Inglés, Natación, Campamentos. Continuidad a primaria. Jardín, te cerrará. jardín Mis Manitos. Belgrano, 4182. Casi San Juan, teléfono 474-3114. siempre me acompañará. Me piden que vuelva, siendo que cuando me fui, me fui poco menos que como un perro sarnoso. En esas peleas gallinas se nos escapan los grandes enemigos. Y el programa que hacemos nosotros no es un programa de radio. Big Seed, del dicho al hecho. Toda la información en actualidad en FM Residencia. Con Eduardo Ferrer, David Ackerman y equipo. Big Seed, del dicho al hecho. De lunes a viernes, de 13 a 15. En FM Residencia. 96.5. Fin de espacio publicitario. Soy David y Un saludo para toda la gente que escucha el Dosis Racinguista de, de Mar del Plata. Abrazo grandes. Saludos. Dosis Racinguista. ...el programa de la filial Mar del Plata Racing. Bueno, continuamos con dosis racinguistas. Pasaba Daniel Lalín eh, antes de la pausa... ...hablando un poco de la actualidad de la Academia... Eh, ...hablando un poco también sobre sus opiniones personales... ...acerca de la vida institucional y futbolística de Racing. Eh, él tiene el espacio, por supuesto, como tienen... Eh, ...todas las agrupaciones y si van a tener todas las agrupaciones políticas... ...que eh, van a disputar... Eh, eh, por eh, justamente tomar las riendas del club, eh, eh, le, aclararles ¿no? nada más eso por algunos comentarios por ahí, eh, que puede haber alguna cierta malintención en sacar un entrevistado a otro, simplemente eh, le damos voz a todos los hinchas de Racing y a aquellos hinchas de Racing que... Que quieran opinar, por supuesto que pueden hacerlo a través del Twitter, a través de las redes sociales y también, eh, Flor, eh, ¿a través de qué teléfonos? Al 496-1965, llamanos y dejanos tu opinión. ¿Qué consigna del día tenemos hoy, Flor, que no la puede escuchar? Para mí la consigna del día hoy es si Saja debe seguir en el próximo torneo o no. Duro, duro, duro. ¡Criticado, eh... muy criticado! Muy muy criticado por la situación que le tocó justamente vivir eh, en el último minuto del partido, que viene de arrastre con, con algunas que, acusaciones. Hay que decir que después del partido, Saja se hizo cargo pidió de disculpas. la derrota y dijo que el responsable de la derrota había sido él. Eh, pidió disculpas Sebastián Saja, el capitán de Racing. eh Ay. Por supuesto que, que, que, que tiene su cuota de culpa, no me parece que sea el único ni el máximo responsable. Sí tiene una gran cuota de responsabilidad, por supuesto, porque es el capitán de un equipo que ha perdido 20 partidos en una temporada. Eh, 20 de, 30, de 36, ni nada más ni nada menos. Eh, así que no podemos hacernos distraídos. Cuando, cuando eh, personalmente arrancaba a hablar en el programa, hablaba de que eh, todos tienen su cuota de responsabilidad y, y Zaha no, no está exento. Eh, eh, por supuesto que despierta pasiones eh, eh, despierta pasiones a favor y en contra, Saja, por su rol eh, dentro de, del equipo al ser el capitán, al ser el referente pero pero bueno no no solo deben quedarse ahí las palabras y si y si él va a ser el responsable de una situación que no puede cambiar eh, todos sabemos que él no va no, no, no juega dentro del área real simplemente está en el arco propio sería bueno también que Que se, se revean ciertas situaciones en el equipo y a quién le podría corresponder eh, la cinta de capitán y la referencia del equipo. Conferencia de Carlos Merlo de Mostaza, post partido. Eh... Algo algo hablaban cuando... Sí, en las primeras declaraciones que escuchamos... Mostaza dijo cosas como... Jugamos ante River un partido fenomenal. fenomenal... Y que había sido también cosas extra futbolísticas... Los que habían perjudicado a Racing... Yo digo que me gustaría que explique... Mostaza que jugar fenomenal... Porque ayer Racing pateó solamente cuatro veces al arco... Yo me pregunto por qué mantener a un entrenador... Que viene perdiendo, que hace jugar pésimo al equipo... que no tiene un mínimo grado de realidad ya no hay dudas que para mí terminó su ciclo y que los dirigentes de, deberían rescindir su contrato siempre se le va a estar agradecido, pero hoy no está dando lo que Racing necesita ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito de lo que dejó Mostaza nuevamente? Sí, que algunos, algunos, tienen, algunos tienen que hacer la cosa como, como sea y yo me voy responsable de eso que Racing lo juegue como por ejemplo el partido como hoy dejar resultado dejar resultado cómo pero pero la intención es esa pero un equipo solo de los argentinos de gobierno pero bueno no soy responsable que mucho muchos partidos muchos partidos me hago me hago responsable creo que es el concepto que deja este fragmento de la conferencia de prensa de de Mostaza que que no sé qué más puede qué más tiene para decir sí yo creo que ...que Merlo... Eh, es, ...es muy complicado entenderlo... ...en todo sentido... ...desde los cambios, de lo táctico, de lo funcional... ...desde sus declaraciones... ...yo creo que a Merlo es... Eh, ...resumiendo un poco, se lo quiere... ...o, o no... Eh, ...su ciclo terminó... Eh, ...no le encontró vuelta al equipo... ...y con respecto a Zaja me parece que... ...también es, es un cuestionamiento enfrentado... ...ya que... ...si lo miras como... ...funciona en el equipo, bueno... creo que es el alto rendimiento que tuvo como jugador dentro del plantel. Tuvo con la mala suerte de, de, de no de no concretar el gol. Y creo que sí tiene una responsabilidad importante con respecto a su capitanía. Creo que ahí es, es, es muy cuestionable. Eh, por ahí no como jugador, sino como, como, como dirigente dentro de, del vestuario. Me parece que ahí eh, Saja se equivoca. Otra vez un mensaje, un tanto, un tanto. abierto por parte de Mostaza con respecto a las a las cuestiones que suceden día a día esas cuestiones extrafutbolísticas eh, que deja la duda pendiente de si es una cuestión interna del vestuario si es una cuestión de lesiones eh, qué es lo extrafutbolístico extra es la segunda vez que lo menciona eh, otra vez el mensaje eh, sutil por parte del entrenador eh, que está bien del lado adentro de podrá podrá servir como justificación quizás ...habrá que ver eh, si Mostaza algún día las explica... Si, ...si cuando dé el portazo, si es que lo da... ...o cuando se tenga que despedir de una conferencia de prensa... ...creo que todos los, eh, los que lo esperamos a Mostaza... ...con que se aquella que dio en el 2006... ...si no me equivoco, cuando sí. se va de Racing... ...donde duramente eh, nos habla de quién era Fernando de Tomaso... ...y, y qué hizo Fernando de Tomaso... Estaría, ...sería interesante poder escuchar la palabra de Mostaza... Cuando, cuando se vaya siempre desde un punto de vista positivo, como para entender, bueno, que él le puso el pecho a las balas cuando todo quemaba, y bueno, de, y que él. Eh, nada, que, que tiene que estar tranquilo consigo mismo, me parece. Seguro. Creo que, que quemarlo, eh, más allá de, de todo tipo de, de, de resultados, creo que va a quedar en, en el corazón de todo hincha racinguista, por lo cual creo que él también lo sabe. De hecho, creo que. que el sábado eh, va a tener el mismo recibimiento desde que asumió, pero me parece que como como se decía tuvieron el ejemplo de Basile, eh, creo que eh, tiene que encontrar el momento de dar el portazo y, y, y creo que las explicaciones las tiene que dar en su momento, que es ahora, cuando se vaya o no, porque por ahí desde ese punto que es lo extra futbolístico creo que es importante. desde el hecho de que eh, hasta eh, uno le podría encontrar la, la razón de por qué juega así. Que me la diga después creo que ya no tiene sentido. Déjame mandarle un saludo a Cecilia Rial, como siempre escuchándonos, a todos los que nos están escuchando sí, del otro lado, sí, sí, sí. fiel oyente todos los programas, también Pablo Blanco que iba a venir, sí, sí. Eh, eh, lo quiero recriminar al aire, Ay. a Pablo, porque no vino. Pero no ya va a estar presente acá con nosotros para charlar un poquito... Eh, Le debe haber gustado la charla con, con Daniel Lalín porque eh, le, todavía le tiene estima a la línea Así que eh, seguimos con, con dosis racinguistas. Vamos a ver si tenemos una llamada telefónica. Ya está en línea. A propósito de, de mostase la estatua que vos decías, Fernando, de que siempre va a quedar en el cariño de los hinchas de Racing, con quien vamos a hablar ahora en, en, en unos instantes, publicó una muy eh, emotiva nota con respecto a... A, a lo que es la figura de Merlo y la estatua de Merlo y que nunca eh, va a dejar de estar eh, en el bronce y, co y de quien hablo es eh, Hugo La Madrid ex jugador de la Academia eh, cómo estás Hugo buenas tardes bueno estamos complicados con, con con el celular a ver si si lo podemos escuchar vamos en niñas con con Hugo bueno sí, eh, se, se cortó ahora vamos a tratar de, de comunicarnos con con Hugo Madrid Flor, vos dabas unas estadísticas recién del partido de los tres marcos, las tenés a mano, para recordarlas no, no, no sé, sí, malo con lo que sí te que quería decir sí. que estábamos hablando del, del ciclo de Merlo en, en este torneo final del 2014 siete pa partidos jugados al mando Merlo sí. ganamos 4 empatamos 4 y perdimos 9 bien, claro, por si solo sabes, ahora está Hugo no seguimos con con problemas, parece, parece que está estar todo bien en el altavoz, eh, a ver ponelo pongámoslo en el altavoz a ver si lo podemos escuchar, Hugo, Hugo ¿nos escuchás? ahora, ahora sí a ver dónde dónde ponemos el altavoz, ¿cómo estás Hugo? hablábamos recién de no sé si nos pudiste escuchar eh, acerca de la de, de de esta especie de carta que escribiste carta abierta eh, para el bronce de mostaza y hoy, que bueno coincidimos bastante en el en el pensamiento no en, uh, hay una un desmanejo dirigencial con respecto a la Mostaza porque no le son claros y la mayor parte de la comisión directiva no lo quiere eh, porque las votaciones, ¿no? una votación hace unas semanas atrás y, y seis queridos sí entonces es eh, no, porque lo que viene en en estos seis meses van a ser muy complicados también porque de qué jugadores van a venir o no van a venir eh, yo creo que Mostaza debería dar un paso al costado por ese tema un tema particularmente sentimental porque si eh, dos o tres partidos del campeonato que viene la cosa no sale bien y muchos lo van a hacer si y la verdad es que no, no, no sería justo al Algo similar a lo que había pasado con su día y, y, y, el, y el poco crédito que tenía cuando lo renovaron digamos Claro, claro pero que No dijo si ganas los últimos tres partidos, contrato. Entonces, eh, ya los dos partidos ya, eh, ya todos sabíamos que la cosa no funcionaba. Pero bueno, sube el día, sube el día. y, el Racing, y Merlo es que lo sacó campeón después de 35 años. Sí, igualmente creo que, que más allá de Merlo, más allá de sube el día, creo que, que Racing está sobre todo. Y creo que Merlo no le encuentra la vuelta. Se habla de lo extrafutbolístico. Hablan los dirigentes Mejor que vos, nadie Que, que, que jugó tantos años En, ¿Sabes? Cuando se en la cancha Creo que los dirigentes Algunas cosas importantes Pero sabemos todos Que los jugadores Si no están al día Están muy cerca eh, ¿Tanto pesa Lo extrafutbolístico? ¿Tanto pesan Los dirigentes? Eh, a ver eh, Ocurre que Lo extrafutbolístico No fue algo Algo mínimo Algo simple Acá una pelea Eh, monstruosa de un presidente, una cosa que se llevaron puesto lo institucional, de, de, de, yo nunca he visto. Eh, vos sabés que un dirigente tiene más ascendencia con algunos jugadores que con otros, algunos se llevan mejor con tal jugador que con otro, y eso adentro empieza a repercutir, quieras o no, empieza a repercutir, porque no se entrena bien en la semana, porque se habla más de lo Pero de afuera que lo de adentro. esto no quiere decir que, que el jugador entre el domingo pensando un oh, amigo del coborno, no, no, no el domingo es el reflejo de la semana que entrenaste mal que, que físicamente no estás bien que, que bueno, eh, gracias a Dios que eh, son dentro de los problemas económicos que puede tener está cumpliendo, pero a mí no me cabe ningún el jugador que no está preparado eh, 100% eh, para jugar al fútbol en algún momento lo siente lo claro Hugo, ¿qué, ¿qué grado de responsabilidad crees en, en, en todo este entorno de jugadores, eh, dirigentes y técnicos? ¿Qué grado de responsabilidad le atribuís a Mostaza? Eh, mirá, eh, importante, importante que, que arma el eh, equipo, eh, porque quizá, eh, quizás se equivoca en algún cambio o no. El grado que tiene la responsabilidad de cualquier técnico eh, que estuviera dirigiendo el máximo. Eh, acá hay muchísima responsabilidad de los jugadores hoy me peleé con uno ya que yo no tengo no tengo código, que yo fui jugador de fútbol y debería tener códigos y no salir a matar como, como quizás algo yo le respondí que a mí no me interesa lo más mínimo ser amigo de los jugadores tampoco me interesa quedar bien para poder subir en un micro a irme a Santa Fe no me interesa lo más mínimo entonces acá en el grado la de los jugadores es muchísimo mayor porque Mostaza fue uno más de los técnicos Se, se comió eh, porque acá vos el técnico te puede decir no pasé la mitad de cancha pero de la rebeldía ¿dónde está? a mí me interesa que el jugador quiera ganar más allá de los técnicos o de las indicaciones que puede dar el técnico del banco entonces si la rebelión no aparece si un montón de pibes que hasta hace poquito eran, eran felices, los jugadores más grandes del plantel no supieron llevarlos no supieron manejarlos ¿para qué? para que sean ganar partido los pibes Eh, la responsabilidad del plantel es muy grande y ni hablar de lo dirigencial y de y de Ayala que fueron quienes armaron este plantel de, de futbolistas Ay, me parece que la discusión hoy y, y tiene que ver con la figura de, de Saha como como capitán con lo que sucedió ayer del penal que es un poco, un poco se revivió la discusión de, de aquel de aquel problema no de los de, de ciertos hinchas con camarones y con Saja eh, ¿se le puede caer a a Sebastián Saja por por lo que está ocurriendo en el último tiempo? a ver eh, creo que Racing todavía conserva la categoría por las cuestiones de Saja en el torneo anterior, bueno ¿vale? ¿no? Eh, creo que estamos todos de acuerdo que eh Saja, lo que atajó en Racing eh, el año pasado fue monstruoso y, y los puntos que más los bien se sacaron en aquel en aquel momento que eh, son los que hoy no mantienen la categoría si no hubiera estado descendido lo que sí yo noto desde afuera desde afuera te repito no no claro. estoy dentro del plantel es que algo se rompe con la gente es que eh, se rompió bueno, el plantel eh, cuando Camoranesi sale acá a declarar todo lo que declara eh Mayer, no eh? lógicamente no no lo no hizo porque fue ingenuo claro. eh, no no suma para nada creo que es En un buen torneo, esto es, esto es claro, eh, pero ¿qué pasa? El, el buen torneo ¿no? porque comparamos con lo que fue hace un año atrás, claro. algo superlativo, un nivel que cualquier jugador no puede sostener demasiado tiempo porque tiene que tener lógicamente altibajos. Claro. Tiene Messi en aquel nivel, hasta que este es el arquero, fue pasión eh, impresionante de aquella campaña y que se hizo. Entonces, hoy comparamos eso, es asertivo, si se rompe algo con la gente. Si lo más grande de este plantel no supieron armar el grupo, este técnico me gusta o el otro no me gusta, eh, creo que se metieron en algunas cuestiones que no tendrían que haberse que haberse metido. Eh, yo diría que un cambio de aire en el arco le vendría bien a, a Racing. Está bien. Eh, cambiando un poco de tema, Hugo, eh, hablemos un poco de la, de la vida política y con respecto eh, especialmente eh, a vos. Eh, ¿Te ves, de luego, en política? ¿Te ves... Eh, queriendo hacer eh, por Racing eh, eh, ¿dónde te acercas más? y, y, y si fuese así eh, que nos cuentes un poco mira, yo yo me corrí de la participación política propiamente bien. hace un par de meses atrás, dejé la, la 25 de marzo eh, por unas cuestiones más que nada personales por cuestiones personales, mías, laborales y familiares lo que significa que esté metido en el día sucediendo en el club Eh, Veré más adelante cuando 45 se, se arma y se presenta qué eh, decisión tomaré. Yo lo que estoy viendo hoy es que, que hay un cúmulo de agrupaciones que se han formado en este último tiempo, muchos de las cuales son desprendimientos de Racing Vuelve. Eh, seis o siete son eh, personas que integraron en aquel momento Racing porque. los manejos maquiavélicos de de Molina que hicieron que no solo no se integre la gente que no pertenecía a Rosenvuelve sino la misma gente que formó Rosenvuelve, claro. sí sí entonces ese cúmulo de agrupaciones más un par que están trabajando muy bien muy fuerte eh, yo creo que al final tendríamos que llegar con de, de este grupo de quince seis agrupaciones que, que va a haber o que hay no debería haber más de tres de tres agrupaciones presentándose a la a la elección porque primero en primer lugar sería Eh, ingenuo creer que cuatro agrupaciones el número cuarto puede tener posibilidades acaba de haber dos que van a tener posibilidades seguramente, y un tercero que puede estar peleando ahí ¿Y, y pero yo, sí. no, no, no, no, perdóname ¿Te no, decí? no, y te digo que, que creo que después del mundial se va a tener un poquito más claro todo el panorama político y, y dentro de esas dos que vos ves como más fuerte o, o suponés que puede haber dos más fuertes, o vos ya crees que, que que están No, yo creo que, que Junio Olivarrona se está moviendo, se está moviendo bien, eh, sobre todo publicitariamente, está dando a conocer eh, todo lo que va haciendo, la, la gente que va que va sumando por un lado. Eh, creo que que estar con su agrupación, eh, tiene tiene gente también que, que, según ellos cuentan, con grupos de trabajo armados y después bueno todo el grupo de hay de, de, de otras agrupaciones y, y está en, en cantidades. De, de, de, que son las que van a tener que empezar a, a mostrar firmemente qué es lo que es lo que puedo ofrecer ya sea para integrarse a alguna alianza o sí. para para decir realmente no sí sí bien Hugo te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido ¿eh? no, Le mando un un abrazo grande para todos así pasaba a Hugo Lamadrid que eh, exjugador de la academia por supuesto participó mucho tiempo en política como él comentaba en la 25 de marzo y hablaba un poco de eh, de la actualidad también de, de la academia hablamos un poco de Mostaza qué grado de responsabilidad le atribuía que es, es bastante eh, después un poco de Saka ya o sea, que caerle, a mí me sorprendió mucho lo que dijo que un cambio de aire en el arco de Racing no vendría no vendría mal me parece que eh, puede ser una una opinión eh, autorizada por alguna, por, por alguna manera por haber jugado tanto tiempo en Racing y por entender el fútbol eh, quizás de otra manera porque lo ha vivido desde adentro faltan solo 5 minutos para que nos despidamos me gustaría que charlemos un poquito de lo que se viene en Racing El próximo partido será por la fecha 18. Se enfrentará Racing de local contra Rosario Central el sábado a las, 10, a las 8 y media de la noche. El árbitro no está confirmado, pero hay que tener en cuenta que las suspensiones obligan a Merlo a rearmar la defensa. Salve Hitch y Cajais llegaron a la quinta manilla. Y por el parte médico, Diego Villar terminó con un traumatismo de rodilla Importante. en la rodilla derecha. Y Claudio sí. Cordanal terminó con una distensión en el recto. Eh, anteriores del abdomen, así que hay que ver si contamos con ellos también. Hay que ganar el último partido local de Racing uh. en el torneo, despedida, ¿Despedida de Mostaza. Yo, yo diría que sí, hay que ver, es importante cómo, cómo puede cómo llegar a despedirlo eh, la gente de la academia en su casa. Eh, Sergio, que lo tuvimos un poquito hablando, estuvo haciendo un gran trabajo en lo que es la producción. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas del de próximo partido de Racing? Yo lo que creo es que es una no obviedad lo que voy a decir No, Racing tiene que ganar sí o sí Y sí, el problema es que los jugadores necesitan, necesitan ese cambio anímico Y pasa que como Mostaza está todo muy tranquilo Ves a los jugadores que tardan en llegar atrás Tardan en ir a buscar una pelota Lo tienen que hacer por él, por la hinchada Porque es la despedida de un campeonato de una temporada muy mala Realmente fue una temporada que los hechos sufrimos demasiado Tiene que ganar o ganar Despedirse de una buena manera Ante su gente, ¿no? Sí, o por lo menos en el local Dice si que hay sí. que tener esperanza El historial local contra Rosario Central Dice que tenemos 34 partidos ganados Empatados 18 y perdidos 16 Así sí, que un con, poquito de esperanza hay Contra Rosario Central Y contra uno de los técnicos Que en el último tiempo lo hizo jugar muy bien a Racing ruso. sí, Miguel Ángel ruso con, con pasado en, en, la academia. Eh, vamos a ver cómo, cómo se dan las cuestiones en el cilindro, me parece que como, como bien decíamos, Racing no tiene que hacer un papel digno. Eh, y repetir lo mismo que re estamos repitiendo en los últimos programas, que Racing no va a mejorar en el juego me parece que ya eso va a ser muy difícil, salvo que se levanten iluminados, Racing va a seguir jugando feo va a seguir jugando mal, vamos a seguir sufriendo desgraciadamente hasta el final y me parece que todos, no sé si están de acuerdo estamos esperando que, que nos levantemos mañana y el torneo haya terminado sí, sí, es una realidad que empiece el mundial, por favor Sí, o que se le o, o que se ponga los cortos Rubén Paz, que se, <risa> que se ponga los cortos o, o, o, o, o el, el otro Rubén Capria o tantos que han que han vestido la, la camiseta de la academia. Déjenme mandar un saludito antes que nos despidamos a Pablo y a Eugenia que hoy se hicieron la ecografía. Parece ser que van a ser un varón, así que felicitaciones para ellos se los quiere un montón. Bueno y, y presenció en nuestro programa un amigo un amigo de, de, de que aparte es hincha de Racing. de la vieja guardia de la época de Cacho Ciudadela, eh, Tony Espinoso, que va a dar un saludo. Aunque oh, sea una opinión, a ver, escuchando una atentamente todo, los entrevistados, bueno nosotros diciendo cualquier barbaridad, a ver qué, que qué opina. Bueno, muy buenas noches, desde eh, ya gracias por abrirme la puerta a estos chicos, y, y bueno, Racing es así. Lamentablemente no se puede boicotear tanto un sentido. Y yo creo que consciente, consciente o inconscientemente se está boicoteando mucho a Racing. ¿De ¿Desde adentro de CIS o desde afuera también? Desde adentro y desde afuera. Yo creo que Racing hoy por hoy se van a enojar mucho conmigo. Racing no es local hasta sin visitantes. Sí, eh, no está esa fuerza... que había antes donde el jugador tenía el aliento en la nuca y... o jugaba o jugaba, ¿vale? Pero bueno, con esto no estoy hablando de violencia dentro de la institución, de nada. Sino del aliento, del aliento. el cambio en la relación de la hinchada... Cambió, el sí. cambió todo, sí. cambió todo. No solo pasa en Racing, ¿no? Pero sí. lamentablemente sí. cambió todo. Y bueno, y un gran bueno. saludo a, a Rodi, eh, un hincha de Racing... el parrillero de la filial, que lo está pasando un buen momento, pero que decíamos que se mejore rápido, es el, de, el deseo de todos los hinchas de acá de Marretaro. Y bueno, así vamos llegando al final de la nueva emisión de Dosis Racing que hemos tenido de todo opinión, entrevistas, lo, es que dejó, que... Personajes, lo que dejó eh, Racing River, y lo que vendrá con Racing frente al Canalla de Rosario, eh, nada más ni nada menos que en la última fecha del torneo. Muchas gracias, chicos. Como siempre, eh, y muchas gracias a vos que estás del otro lado y compartís esta gran pasión por la academia.